Creo que este es un ámbito propicio para que nos preguntemos, ¿por qué quieren suspender la aplicación del artículo 9 de la 26.206, que es la Ley de Educación Nacional, artículo que es clave porque es el que plantea el compromiso de financiamiento del Estado Nacional con el sistema educativo en la República Argentina? Un artículo fundamental que fue el que permitió recuperar terreno desde el punto de vista del Estado Nacional en el financiamiento de la educación en Argentina, después de los años de desinversión educativa generada en la década de los 90 y también con la Ley Federal de Educación. Nosotros queremos saber también por qué quieren suspender la aplicación del artículo 52 de la educación técnica profesional. Artículo que plantea que el 0,2% de los recursos, no del PIB, porque se están diciendo el Producto Bruto Interno. No, es el 0,2% de los recursos que ingresan al Estado Nacional que van a un fondo de educación técnica que contribuya a los procesos de mejora de las escuelas técnicas y del sistema de formación profesional. No es casual que este año, Presidente, porque hablamos del 2025, pero en el 2024, sobre el crédito vigente que tiene el Fondo Nacional de Educación Técnica, solamente el 25% es crédito presupuestario comprometido y solamente el 12% es crédito presupuestario pagado. O sea, solamente el 12% del crédito vigente para el Fondo Nacional de Educación Técnica está siendo transferido a las provincias y a las escuelas técnicas de la República Argentina. Y no puedo olvidar que este debate vemos todos los debates que querramos acá, también se dan en un contexto, que es en el contexto de un anuncio por parte del Presidente de la Nación, de un veto a una ley aprobada por este Congreso respecto al financiamiento universitario.